Muy bien, Jaime, pues empezamos. Me da muchísimo gusto que el doctor Jaime Arreta, de la Universidad Autónoma de Guerrero, Nodo Acapulco, haya aceptado mi invitación para que en esta ocasión en la que yo soy el anfitrión del seminario Probe en línea pudiera estar con nosotros. Ya les he enviado a todos la presentación. A partir de este momento estoy grabando la presentación del doctor Arrieta. Cualquier comentario duda pueden hacerlo vía el chat que tenemos anexo aquí a la presentación. Les recuerdo que cierren sus micrófonos para que no cause mucho eco la presentación. Y cualquier duda o lo que sea,、eh, yo estaré aquí pendiente. Así que sin más, doctora Rieta, adelante. Buenas tardes, todos. Buenas tardes, este, Gabriela. Te agradezco mucho la invitación y les agradezco la charla. Que comenzaremos hoy. Bien, este, vamos a la diapositiva 2 y en la diapositiva 2 está el nombre de la conferencia. El nombre es Las prácticas de modelaciones y de emergencia de e n t i d a d e s El en subtítulo es Construyendo Gente. Y vamos a iniciar. Están mis datos. s o r si alguien quiere hacer algún comentario, está mi correo también. Bueno,、eh, intentaré abordar cinco puntos. En el primer punto es una preocupación inicial. En el segundo punto, la relación escuela-entorno. En el tercer punto, práctica recurrente de comunidades que otorgan identidad. En el cuarto punto, la modelación del acto de modelar. Y en el quinto punto, las fases de la modelación. Espero que abordemos esto. Bueno, entonces damos inicio con el punto uno. En la diapositiva cuatro, expreso la, la preocupación inicial. Y la preocupación inicial está en dos preguntas y está r e l a c i o n a d o con la、eh, diapositiva número cinco. ¿Cómo es que en la escuela puede contribuir a que los estudiantes sean mejores profesionistas, mejores padres de familia o ciudadanos? Particularmente, ¿cómo lo que se hace en la escuela de matemáticas forma profesionistas o más bien ciudadanos en general? Y la diapositiva 5 es una relación con la diapositiva 4 que establece cómo en la escuela podremos contribuir a que Isabel Rodríguez sea Isabel Rodríguez, pero Isabel Rodríguez como un miembro de. Una familia como miembro de trabajadora profesional de un hospital, en general como miembro de comunidades. Es decir, cómo hacemos la escuela y contribuye a la identidad de Isabel Rodríguez. Y nuestra, nuestra búsqueda en ese entonces, planteada de esta manera, es qué es lo que hizo que esa persona sea Isabel Rodríguez y qué es lo que hace que una persona ahora, en ese momento, sea Isabel Rodríguez. Esa es nuestra preocupación, esas es son la, las dos preguntas que pudiera yo. Es decir, que marcan esta parte de la investigación. Y bueno, si queremos intentar ver a estas dos preguntas, la relación entre lo, lo que se hace en la escuela y lo que se hace en diversas comunidades es fundamental. Es decir, cómo relacionamos la escuela con las comunidades, con、eh, profesionistas, técnicos, etcétera, etcétera. Bueno, y eso da entrada a estudiar la relación escuela-entorno. Y este, que es la pregunta, perdón, que es la parte número dos de, punto que quisiéramos abordar. Y quisiera empezar con una pregunta que hemos tra trabajado mucho y que en otros escenarios ya le he planteado, pero que nos da mucho luz mucha luz al respecto. Y que es una pregunta que se planteó a egresado de la c a r r a de Ingeniería en Sistemas Computacionales de aquí de Acapulco. Y este, esta pregunta fue hecha en el marco de un. Estudio de seguimiento de egresados y la pregunta consiste en lo siguiente: ¿En su vida profesional han ustedes utilizado ecuaciones diferenciales? La pregunta era de opción múltiple: A frecuentemente, B ocasionalmente y C nunca. Los p r o f e s i o n i s t a s los ingenieros respondieron nunca. El 96% de los p r o f e s i o n i s t a s respondieron nunca. El 4% no respondió. O sea, no hubo ninguno de los casos donde. Contestaron ocasionalmente, mucho menos frecuentemente. Eso nos pone, nos da una, una, una idea de cuál es la relación, de la relación del aula de matemáticas con el l e n t o r Los p r o f e s o bueno, los r r e e s s p f i o n i s t a s parece que no ocupan, o al menos no sienten que ocupan, ecuaciones diferenciales y lo manifiestan en, en esta pregunta. Un segundo hecho, entonces. Es ir a las unidades y ver si efectivamente es así. También pongo en la diapositiva número 9、eh, un estudio que hizo como tesis de maestría Mimbaena y que también nos arroja mucha luz. Voy a leerla porque me parece que es de suma importancia para、eh, nuestros objetivos,、eh, lo que plantea esta. a p r e s u n t a ¿Qué n Despedimos que cierren sus micrófonos para que se pueda escuchar mejor. Bien, entonces este,、eh, voy a leer la, la entrevista que hace a mí, que hace a Paul, un niño de ocho años, y que hace culebrinas. Culebrinas son los papalotes, y, y que en México se conoce como papalotes, otros l a g o s como cometas, etcétera, etcétera. Bien, y, y la voy a leer porque en algunos casos. Este, usted, en el PDF no se alcanza a distinguir esta entrevista, entonces me voy a, este, a permitirle. A mí me pregunta, Paul, ¿te gustan las matemáticas? Paul responde: No, porque no les entiendo. Quiero hablar culebrinas porque es muy divertido. A mí, ¿cómo aprendiste a hacer culebrinas? Viendo a mis amigos. ¿Qué figura geométrica forma la culebrina? Es un hexágono. Y esta parte no se alcanza a ver en la diapositiva, pero lo leo. Dice a mí, ¿qué figura geométrica forma el hexágono que pasaste? Triángulos i s ó s c e l e s equiláteros. ¿Cómo sabes? Porque los medíos, medí, i responde Paul. ¿Tiene relación tu polibrina con la circunferencia? Y Paul dice, sí. ¿Cuáles son los puntos que determinan la circunferencia? Paul señala los extremos de las facturas. El lado del hexágono. Paul dice, sí, este es el radio, este es el diámetro y este es un lado del hexágono. ¿Qué figuras geométricas se pueden encontrar a q u n hexágono, u n s pequeños cuadrados. ¿Qué hay, que ¿Qué hay que resaltar. ¿Has analizado la geometría mientras construyes? Eso es, muy, es, muy, es muy, muy,、eh, muy importante para lo que estamos planteando. ¿Has analizado la geometría mientras construyes? c u l e b i n a dice no, aunque aún cuando Saúl habla de h e x á g o n o de rompos, de triángulos, de c l a v isócelos de rectángulos cuadrados, él responde que no analiza geometría mientras、sí. construye c u l e b i n a Sabía que existía relación entre la construcción y la construcción. Y voy、aquí. a remarcar, no, pero que he s i o serio, eran matemáticas con culebrina. El ú l t i m a Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que está planteando es una relación de la escuela con el d e r e c h Sí ocupa geometría, pero no es la geometría de la escuela. Y al hacer no la geometría de la escuela, él no reconoce que está ocupando geometría. Sí, sí, sí. A、pero、este niño lo s e n t a m o s en un banco le decimos: A ver, Saúl, por favor, me puedes. Trazamos un segmento y le decimos: ¿Podrías trazarnos el punto medio? Y Saúl nos dice: No. ¿Por qué? p、pues、o r q u e no tengo mi juego, m i compás, ni mi, mis mi, mi escuadras, no tengo un juego geométrico, lo perdí. A mí le proporcioné el juego geométrico, Dice, ahora sí podrías hacerlo. Dice, no me acuerdo, no me acuerdo cómo se hace. Dice, bueno, pero si lo haces tú con, con, con las varillas para poder atarlas en el punto medio, ¿cómo es que no lo puedes hacer aquí? Dice, es que en las culebrinas es otra cosa. Tomo el punto medio con el hilo. O sea, el punto medio, aun cuando estemos pensando que es el punto medio de la geometría, no es el punto medio de la escuela, e l punto medio de hacer c u l e b r i n e s Eso mismo también lo platicábamos con este, hacimos, hicimos una versión acapulqueña de lo que hizo Carrae, y este, y es u a maestra, le pregunta a un niño, se llama César, y vende chicles en frente de la gran plaza. Y le dice, oye, César, ¿me podías r ayudar a hacer algunos trabajos? Sí, c ó m o no. Me vende cinco chicles, me vende cinco chicles, paga con un billete de 20, y le regresa el campo. Y le pregunta a la maestra, ¿cómo le hiciste, César? El disar,、ah, pues muy fácil, son cinco, cinco de a tres, son 15, Y cinco. Bien, Jaime,、eh, disculpa esta pequeña interrupción. Adelante. Muy bien, entonces nos quedamos en la diapositiva número 13 y resaltaba que es una parte importante de esta entrevista cuando a mí le pregunta a Paul si ha analizado la geometría mientras c o n s t r u y e las culebrinas y Paul le responde que no, aun cuando Paul había estado hablando de cuadrados, rombos, hexágonos, géneros isóceles, etcétera, etcétera. Entonces, Eso es muy, muy este, destacable. ¿Por qué? Porque nos menciona cómo está la relación entre la escuela con su entorno. El punto medio de Paul no es el punto medio de la escuela. El punto medio de la escuela se calcula de otra se construye de una forma, mientras que el punto medio de las varillas se construye de otra forma. El triángulo que está trabajando en la construcción de sus culebrinas no son los mismos triángulos y sóceles que están trabajando en la escuela. Los conocimientos matemáticos escolares. No necesariamente coinciden con los conocimientos escolares, perdón, es funcionales, los que trabajan, se trabajan fuera de la escuela. Y no solamente esto sucede con las culebrinas, también sucede con cuando los niños venden productos en las calles. Hacía yo el comentario de, los, de un César, un niño que vende chicles en la costera de aquí de Acapulco. Y le compran chicles, no se equivoca al dar el cambio, pero sí se equivoca cuando le, lo sientan en un pupitre y le dicen, Niño, quiero que me ayudes a resolver un problema de matemáticas. Y le dicen, Hay un niño que vende chicles en la gran plaza, se llama César, los vende a $3.50. Una señora llega, le compra cinco y le paga con un billete de dinero. ¿Cuánto le dará de cambio? no lo hace con la rapidez que, con lo que lo hace cuando vende este, verdaderamente chicles. ¿Qué es lo que sucede? Porque los mecanismos que utiliza para dar el cambio cuando está en la clase son diferentes que cuando da el cambio estando en la gran p l a z a e s a h marca una distancia entre los conocimientos escolares y los conocimientos que están funcionando fuera de la escuela. Eso nos plantea un, una, un dilema entre las, lo que, las prácticas escolares. Y ya estamos en la diapositiva número 14. Entonces decimos que existe una, un conocimiento que, exhi, que vive en las prácticas de comunidades no escolares y existe un conocimiento que vive en las prácticas escolares. Este conocimiento que vive en las prácticas escolares tiene una razón de ser, una, un, un, un, algo que los norma, y es lo siguiente: el conocimiento se aprende en la escuela desligado de las prácticas de donde emergió y en donde vive para que después pueda ser aplicado. Eso vive aún cuando los programas de estudio, aún cuando los, algunas corrientes que, que se tratan de implementar en la escuela digan lo contrario. Se aprende el conocimiento matemático en la escuela, desligado de prácticas donde emergió y en donde vive, para que después pueda ser aplicado. Eso nos marca una forma de ver el conocimiento: un conocimiento matemático teórico, que se llama n saber matemático. Un conocimiento matemático escolar y un conocimiento matemático funcional. Ese reconocimiento de, esta, de estas diferencias ya lo hacía、eh, los, la, matemática france, la didáctica francesa cuando reconocen la transposición didáctica entre el saber sabio y el saber escolar, los conocimientos escolares. Pero nosotros e s t a m o s planteando que también existe una, un, una, un conjunto de conocimientos que viven en la escuela y un conjunto de conocimientos matemáticos. Que viven fuera de la escuela, en situaciones no escolares que le llamamos conocimiento matemático funcional y que coincidimos con Francisco Cordero.、Eh, esta situación, me parece, es, es, estos tre esta, tres sacos, digamos, de conocimientos,、eh, no son los únicos, también existe conocimiento que está relacionado con la estética,、eh, hay otro conocimiento matemático que está relacionado con otras áreas. Y este, este, este, mar, este esquema no es más que la punta de la isla, hay otras cosas más ad, abajo. O sea, esto no es,、eh, digamos, lo, la base de, de cómo está la relación entre la escuela con su entorno. Esto es una, un, digamos, un, una consecuencia de algo más este, esos,、eh, que se encuentra en la base. Y voy a hablar un poquito de ello. Y para ello me voy a referir a la diapositiva 16. En la diapositiva 16 este, es un problema que se trabaja con estudiantes de ingeniería bioquímica cuando se trabaja en ecuaciones diferenciales y se trata del aparado j a d e z e n ó n Este problema se plantea de la siguiente manera: en la antigua, antigua Grecia se va a realizar una carrera, carrera entre el corredor más rápido de la Grecia contra una tortuga. La carrera es un poco desigual porque aquí les corre 10 veces más rápido que la tortuga. Y entonces, para que la cuestión sea más o menos pareja, aquí les da 10 kilómetros de ventaja. Y en estas condiciones inicia cuando aquí les llega a donde se encuentra la tortuga originalmente, la tortuga ya avanzó un kilómetro. Cuando aquí les llega ahí, ya avanzó 100 metros la, to la tortuga. Cuando aquí les llega a donde está la tortuga, la tortuga avanza 10 metros y así sucesivamente. Y la pregunta es: ¿aquí les alcanzará la tortuga? Bueno, entonces se, se desarrolla un debate entre los estudiantes. u n o dicen que sí, o t r o dicen que no. Y bueno, sería punto, otro punto, otra discusión sobre, sobre lo que se desarrolla en el aula al, al, ante esta situación. Pero yo quiero desaltar una opinión de los estudiantes que está en la diapositiva 17. Y es muy, es muy sintomática esta, esta, esta, esta, esta opinión、sí. de los estudiantes. Fuera en la vida eso, real. Claro que aquí les alcanza la tortuga, hasta la rebasa, aquí no la alcanza. Esa, esta、eh, posición de los estudiantes inmediatamente logra consenso y la respaldan los estudiantes. Pero lo que yo quiero resaltar es que están planteando una situación de una separación entre la escuela con, lo, con su entorno. En la escuela pueden pasar cosas que fuera de la escuela no suceden. Ellos están aceptando P. Aquí les alcanza la tortuga, que aceptan no P, aquí les no alcanza la tortuga. Sin ninguna contradicción, ¿por qué? Porque son dos contextos diferentes, son dos mundos aparte. Se ha creado un mundo donde suceden cosas, fuera de la escuela no suceden. Y los profesores también no los creemos. Cuando nos referimos a problemas、eh, no escolares, nos referimos a problemas de la vida real. Como si la escuela no fuera real, como si la escuela estuviera llena de estudiantes imaginarios, o de c u r p i t r e s imaginarios, o de pizarrones imaginarios. Creo que la、eh, escuela es real. Son diferentes los contextos: el contexto escolar y el contexto no escolar. Y esto ha sucedido en muchos más, este, muchos más, podemos dar muchos más ejemplos de esto. Por ejemplo, cuando se resuelve el problema famoso de secundaria. Juanito tiene tres años más que Pedrito y、si、la edad de Pedrito con la edad de Juanito suman 183 años, ¿cuántos años tendrá Pedrito? Y el estudiante se rasca la cabeza y dice: ¿Qué quiere el profesor? Si yo quiero saber la edad de Pedrito, le digo: Oye, Pedro, ¿cuántos años tienes? Y se acabó el problema. Y no ando con, haciendo este tipo de preguntas. Eso solamente sucede en la escuela, no sucede en la vida cotidiana, no sucede fuera de la escuela. Eso e n t r e l o que sucede, en lo que se hace en la escuela, en el aula de matemáticas particularmente, en lo que sucede fuera de la escuela. Lo que está pasando en el aula de matemáticas, las prácticas matemáticas escolares, con las prácticas de las matemáticas. Y detrás de eso, t obviamente, hay un conocimiento matemático teórico, un conocimiento matemático escolar y un conocimiento matemático funcional. Y la relación entre las prácticas matemáticas escolares y las prácticas del uso de las matemáticas no escolares m a t es m á t i c a es lo que se refiere a una problemática que está definiendo la forma de cómo se crean identidades. Cómo la escuela, cómo la escuela contribuye a la formación de i d e n t i d a d Hay una separación d e la escuela con su entorno. Y esta se refiere, a l a separación de la escuela con su entorno se está refiriendo a las prácticas que determinan la escuela y las prácticas que determinan el entorno. Bueno, con esto ya vamos en la, en, la, en la diapositiva 20. Y en la diapositiva 20 quiero hablar que hablamos de la escuela. Primero, en la primera parte hablamos de la preocupación inicial, que es la formación de identidades, cómo la escuela contribuye a la formación de identidades. En la. Segunda parte, hablamos de cómo la escuela está, la relación entre escuela con entorno. Y ahora vamos a hablar de lo que está sucediendo en las comunidades. Bueno, los cardiólogos no pueden、eh, observar el corazón directamente. Bueno, en ocasiones sí, lo, lo hacen, ¿verdad? Cuando abren el, el paciente, pero generalmente en unas primera, primeras este, consultas no abren el corazón. Paciente o no a todos los pacientes les abren, para poder decir qué es lo que está sucediendo con la salud cardiovascular de un paciente, recurren a elocardiogramas, a gráficas, recurren a tablas derivadas de pruebas de esfuerzos, recurren a gráficas mucho, muy complicadas y en base a estas tablas, en base a estas gráficas, determinan la salud del paciente.、Y、en este caso, el riesgo es bajo. Es decir, para poder determinar lo que sucede con la salud cardiovascular de un paciente, recurren a otra cosa que no, que no es el paciente. Recurren a g r á f i c o s recurren a tablas, y a partir de estas gráficas y tablas, deciden sobre los riesgos que tiene el paciente y la forma he hecho, de cómo tratar en d a d o c a s o r de a n mal. No es la única comunidad que hace este tipo de prácticas. También los, los ingenieros en electrónica hacen algunos dispositivos electrónicos para ciertos problemas. Por ejemplo, en la diapositiva 22,、eh, hay un ingeniero electrónico que, que diseñó un dia, dispositivo para estimular eléctricamente el piso pélvico para, para, este, para、eh, tratar de prevenir la incontinencia en las mujeres. Y de, es, desarrolla un, un, este, un dispositivo electrónico. Y para la forma de cómo evaluar y cómo ir controlando su dispositivo, no lo hace, lo hace a partir de gráficas que le da el,、eh, el osciloscopio. Gráficas como las que tenemos en el 23, en la, en la dispositiva 23. O sea, no para poder. Actuar para poder intervenir en el dispositivo electrónico、sí. a partir de gráficas y unos c i l o s o o Hay otras este, comunidades que hacen prácticas de alguna forma, digamos, de este tipo de prácticas. Este es el caso de José Francisco Belmont de Hidalgo, d Yarif, donde él lo que hace es utilizar. Tablas, utilizar gráficas para poder decidir cuándo、eh, la producción de microalgas es, es la óptima. De nuevo, no, para poder decidir cuándo q u i e r e sacar la producción de microalgas, no lo hace, lo hace a partir de otros objetos que son gráficas, que son tablas. Estas son las prácticas que nos interesan, pero estas prácticas no las podemos llevar a la áula. ¿Por qué no las podemos llevar a Laura? Porque las prácticas, y estamos l a en la diapositiva 27, están cargadas de motivos, de creencias, de valores, de aspiraciones, de métodos, de normas, de técnicas, de conocimientos, de tecnología, de artefactos, de a r tienen e f a c t t o s una historia de cómo se han constituido, etcétera, etcétera. Las prácticas tienen, les digo yo, coloquialmente, tienen c a r n i t a r Las prácticas no están desnudas, no, están, no, no son el hueso solamente, sino están este, cubiertas de todo este tipo de cosas, de motivos, de creencias, de herramientas, de artefactos, etc. é etcétera. t e r a Y si nosotros no las llevamos a la, a la escuela tal como están, pues traemos un, una caricatura de ellas. Tal vez nos podamos llevar las, los métodos, las normas y de alguna forma, entre comillas, las herramientas, pero no nos podemos llevar los motivos, creencias, etc. é etcétera. t e r a Entonces, tendremos que ver cómo es que, que podemos trabajar con este tipo de prácticas de profesionistas en el a u l a No nos las podemos llevar tal cual, las tenemos que deconstruir para entonces poder decir qué es lo que sí nos podemos llevar. Y eso es lo que voy a hablar en el apartado número cuatro: la modelación y el a x o de modelos. Tres, de estos tres ejemplos, que pues, el cardiólogo, el ingeniero pesquero y de. El ingeniero electrónico en electrónica, podemos distinguir una característica c o m o Ya estamos en la diapositiva número 30, y es que a partir de gráficas y a partir de tablas, o sea, utilizo algo para poder intervenir en otra cosa. Ya la gráfica está ahí, ya la, la tabla está ahí. Con ese, con ese ente, con esa gráfica, con ese ente voy a intervenir en la salud. Cardiovascular de un paciente. Voy a continuar entonces. Este, decía yo, estamos en la diapositiva número 30 y estamos buscando las características de este tipo de prácticas que he presentado. Y decía yo que una de las características es que a partir de una gráfica, a partir de tablas, puedo decidir, puedo incidir, puedo intervenir en la salud cardiovascular de un paciente. A partir de una gráfica del osciloscopio, puedo intervenir en El dispositivo electrónico que ha c ruido un ingeniero en electrónica. O puede decidir un ingeniero pesquero sobre cuándo sacar la producción, cuándo levantar la producción a partir de tablas o a partir de gráficos. O otros elementos. Muy bien, este es el tipo, este es el tipo de prácticas que quiero destacar. Entonces, esto nos ayuda a definir qué es modelación. La modelación es entonces, y ya con eso estamos en la diapositiva número. 31, y entonces podemos d e c i r ya qué es modelación. La modelación es entonces una práctica de articulación de dos entes para actuar sobre uno de ellos, llamado lo modelado, a partir del otro, llamado m o d e l o Vuelvo a repetir, la modelación es entonces una práctica de articulación de d o c entes para actuar sobre uno de ellos, llamado lo modelado, a partir del otro, llamado modelo. Esas t prácticas de modelación son actividades recurrentes en múltiples comunidades. Y p o r quiero、no, e q u m o n t a r que las prácticas de modelación están recubiertas de los elementos de la comunidad, de sus intenciones, de sus herramientas, de sus métodos, de sus argumentos, de los elementos que de alguna forma i n c l u y e n en la práctica. Estas son las prácticas que a nosotros nos interesan, estas que están cubiertas de todos estos elementos en su complejidad. Estudiar este tipo de prácticas que nos interesa、eh, ver cómo son, se pueden tomar como instrumento para la intervención en los sistemas educativos, es decir, como elementos didácticos. Bueno, pero es, estas prácticas de alguna forma han sido seleccionadas. Y ese, ese seleccionador, y ya estamos en la diapositiva 32, ese seleccionador se llama el acto de modelar. Toma una práctica, la pasamos por, el, por la coladera llamada acto de modelar. Si pasa, se va al saco de prácticas de modelación y si no, se despecha. Este acto de modelar es un elemento teórico que me discrimina, que me discrimina las prácticas de modelación. Es decir, las prácticas de modelación son un costal discriminado por el acto de modelar. Es un conjunto de actividades y, y que se ven en comunidades que son discriminadas por el acto de modelar. El acto de modelar es un elemento teórico, mientras que las prácticas de modelación son elementos que se pueden observar, que se pueden ver, que, tienen, que están r e c u b i e r t a s de los elementos de contexto. Entonces, Yo quisiera yo remarcar sobre el acto de modelar y sus consecuencias del acto de modelar. Y para ello me gusta mucho un ejemplo de lo que sucede en la Costa Chica de Guerrero, en nuestro estado. Y lo que sucede, ya estamos en la, en la diapositiva 33, y una de las, de, los, de las expresiones típicas de las mujeres de la Costa Chica, bueno, algunas mujeres ahora ya no es tanto, ahora ya hay, se han ido perdiendo. Dicen es q que u cuando ellas están en, sus, en su periodo menstrual, ellos, ellas dicen es que estoy en mi luna. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué es esto? ¿Por qué dicen ellos, es, ellas que están en su luna? Eso es muy importante. Porque han logrado articular el ciclo menstrual con el ciclo lunar. Es, esto ahora no, ya no se ve con la importancia que tenía, pero si nosotros, ¿por qué? Por、eh, la emergencia de la tecnología. Pero si nosotros recordamos que hace dos mil años no existían calendarios, que no existían、eh, relojes, medios tecnológicos que nos podían decir o que nos podrían ayudar a controlar algunos de los aspectos de nuestras vidas, entonces eso t era mucho, muy útil. Articular el ciclo menstrual con el ciclo lunar. Cuando eso t lo hace la mujer, ha hecho otra entidad. Ya no ve la luna sola. Ya ve la luna pegada con el ciclo menstrual. Ya puede hablar del ciclo menstrual como si hablado, estuviera hablando de la luna, y puede hablar de la luna como si estuviera hablando del ciclo menstrual. Por eso ya dice: Estoy en mi luna. El acto de modalidad es acto articulador de dos entidades con la intención de intervenir en una de ellas a partir de la otra y dando lugar a una nueva entidad. Esta parte, dando lugar a una nueva entidad, es la que quiero resaltar en esta diapositiva. Ya. La mujer de la costa chica ya no ve a la luna sola, ya, la ve, ya no la ve a la luna como si fuera niña, ella ve a la luna pegada a su ciclo mensual. Y es una cita que creo que resume lo que yo quiero decir en este, en este momento, en la, página, en, la, en la diapositiva 34, se las voy a leer. La mujer de la costa chica tendrá una nueva entidad cuando mire a la luna, diferente a la de la astrofísica que realizará investigaciones en la UNAM. Y tendrán estas diferentes entidades que la mujer citadina que escasamente alza la vista al cielo para mirar la luna, o a la poetisa que se refugia en la luz para lograr su inspiración. Estas cuatro mujeres tendrán entidades que las definen como ellas y que se lo ha marcado una práctica. Eso es lo que nosotros decimos: Y tal lugar, la modelación da lugar a la emergencia de nuevas entidades y esta misma táctica. Lugar a la construcción de realidades y con ello da lugar a la formación de identidad. Sin duda, la forma de cómo está viendo la mujer de la Costa Chica la, a la luna será diferente a las otras y ello le da una identidad. Ello lo hace llamarse Isabel Rodríguez. Pero antes de, de, de, de continuar, yo quisiera yo hacer una clara demarcación con el representacionismo. ¿Por qué lo、no、hago? Porque hay una, hay una tendencia muy fuerte en nuestro medio, en matemática educativa, de ver a la modelación como representacionismo. Y veo dos, dos, dos formas de representacionismo. La modelación es representar la realidad, se, en, en voz de g a r t u i y Newman. El modelo se define como una representación teórica y significada del mundo real. Habría que preguntar qué significa real. Un modelo matemático es una representación de un fenómeno real basada en relaciones matemáticas en forma numérica, gráfico, simbólica. Y también hay representaciones semióticas, ahora muy, este, muy, actualmente muy en boga. El tratamiento de la m o d e l a c i ó n en la enseñanza de las matemáticas es considerado como una herramienta didáctica que ayudará al estudiante a hacer representaciones adecuadas y eficientes del objeto matemático. Mientras que unas es. Pone a la modelación como una representación de la realidad, otra pone a la modelación como un acto de representacionismo de objetos materiales. Sin duda, nosotros este, tenemos una idea que la modelación no es representacionismo, la modelación es un acto articulado. r Los objetos ya existen en la luna, el ciclo lunar existe, el ciclo actual existe, ninguno es representación de otro. Lo que es la modelación es articularlos. Ese es el a c t o Modelar articula dos cosas que ya están presentes. No es una imagen de otro ni la copia de otro. Y la, en, la, en la diapositiva 36, eh, eh, tiene la intención de que modelar nos transforme. De, de alguien que no ha modelado puede ver a una persona que está viendo un, un clavado en la quebrada y decir. Qué bonito, es un, una cosa muy bella. Mientras que alguien que ha modelado sabe los riesgos de la persona que se está aventando en el clavado. Sabe que entrará al agua con una velocidad de cerca de 50 kilómetros por hora sabe que si no entra bien, el、eh, golpe pudiera pues, tener, tener、eh, complicaciones hasta, muy, hasta fatales. Entonces, Modelar, saber cómo es que cae esta, esta persona, relacionarlo con una forma y ver la caída libre, nos puede hacer diferentes. Bien, esto es lo que. Eso que he presentado es una mirada sociopistemológica de la modelación. Y, ¿Cómo se conforman las prácticas de modelación? ¿Cuál es el objeto teórico que, dis, que discrimina las prácticas? ¿Cuáles son las consecuencias de modelar? Es crear entidades, crear con esto realidades y con esto crear nuevas entidades. En este, en este apartado 5, quiero poner una cuestión concreta. Quisiera ver cómo se ve reflejado todo este, esto que estoy planteando en la escuela. Ya estoy en la, en la, en la diapositiva, diapositiva 37, en el apartado 5, que se llama Las fases de la modelación. La primera fase de la modelación en la escuela proponemos que sea la interacción con el fenómeno. No hay, no hay este, modelación sin interacción con el fenómeno. La interacción puede ser la experimentación, puede ser e x p r i m e n t a c i ó e e x p r Interacción, m e a s d i n t e pero no hay modelación si no hay interacción con lo modelado, con lo que se puede modelar. Modelación es la articulación de docentes se tiene que, se tiene que necesariamente se tiene que interactuar con el fenómeno, modelar. En este caso, estamos proponiendo、eh, la modelación de la velocidad de un resorte a partir de la. Interacción con el fenómeno de la experimentación. Se logra una tabla de datos. Y, y entonces, esa es la primera fase. Sin experimentación, no hay modelación. Este, este es necesario. La experimentación puede ser presencial. Estamos en la 39.、Eh, puede ser presencial.、Pues、este, estamos viendo dos, tres figuras: una donde están tomando estatura de los niños. Un grupo de jóvenes del Colegio de Bachilleres para poder modelar edad, estatura y edad, peso y estatura, peso de los niños mixtecos de Ayutla. Puede ser experimentación discursiva. Esta experimentación discursiva se logra a partir de los datos bien proporcionados, bien obtenidos por alguna、mm, institución que los proporcione, por ejemplo, el INEGI. O puede ser experimentación virtual a partir de simuladores. Esas son las experimentaciones que podemos recurrir al aula, en el aula, experimentación discursiva, experimentación presencial, experimentación virtual. El segundo, la segunda fase de la, de la modelación, que se、sí、hace hace un momento, sin experimentación, sin inter, interacción con el fenómeno, no hay modelación. Este es una. Eh, fase necesaria, más no suficiente. ¿Qué significa que no es suficiente? Que él puede estar experimentando, puede estar interactuando con el, con el fenómeno, más no modelando. El que me dice, el que, el, lo que me dice que estoy modelando es el acto de modelar. Y En este caso, en este caso concreto del de ejemplo que estoy poniendo, de la modelación de resortes, la a c t e v i d a d de resortes, el acto de modelar se concreta en la predicción. Pero necesariamente puede ser la predicción, la intervención puede ser la predicción, el diagnóstico, etcétera, etcétera. Y se empieza con una pregunta: si tengo 50 gramos en el portapesas, ¿cuál será la posición de ella? El, el fenómeno que se está trabajando solamente existe en pesas de 20 gramos, entonces es imposible colocar 50 gramos en el portapesas, ello obliga. A que el estudiante trabaje con una tabla y no lo haga directamente con el arreglo experimental. q u i n Tiene que actuar con un ente que no, para determinar lo que va a suceder en el otro ente. Tiene que actuar con la tabla para poder predecir lo que va a suceder con el fenómeno. Está modelando. Este es el acto de modelar. Está utilizando la tabla para poder predecir lo que va a suceder en otro lugar, en otro, con otro objeto. Bien, y ese, esta forma de predecir es una forma de predecir de puntos medios, es muy simple. 50 gramos está entre 40 y, y 60, entonces la posición debe ser 120. ¿Por qué? Porque este es medio d e 105 y 135. La, la, segunda, la siguiente pregunta es, s tiene la intención de romper con la forma de predecir que el estudiante ha construido. La forma de romper es planteándole otra situación. Si colocamos 38.3 gramos. ¿Cuál será la posición del portapesas? Tendrá entonces, ellos recurren ellos a la regla de tres, lo hacen. De、eh, forma equivocada, 20 es a 75, como 38.3 es a X, y resulta que X es igual a 143.625, una posición errónea, y ellos lo corroboran acudiendo al fenómeno. Hay otra forma de predecir, que es la que nos interesa, que es a partir de la razón de cambio. Bien. La, vuelvo a repetir, la práctica de modelación está recubierta de los elementos de la comunidad, de sus intenciones, de sus herramientas, métodos, argumentos, los elementos que de alguna forma influyen en la práctica. En este caso, estamos hablando de la modelación en el aula y está recubierto de todos estos elementos. No estamos, nosotros no estamos tomando las prácticas de modelación de comunidades. Estamos tomando prácticas de m o d e l a c i ó n en el aula que obviamente no comparten las intenciones de un cardiólogo, que obviamente no comparten las intenciones de un ingeniero en electrónica, sino tienen sus intenciones propias, tienen sus herramientas propias, sus métodos, sus argumentos, pero lo que sí están compartiendo son prácticas que están clasificadas, que están discriminadas por el acto de modelar. Este ente convierte un modelo cuando el a c t o r lo usa para intervenir en lo e n t r e e n t e s e es Su t a es s razón de ser es la herramienta. Es por eso que nosotros privilegiamos el papel de la herramienta sobre el papel de los objetos matemáticos. Los c entes matemáticos en las prácticas de la modelación son herramientas. Y la diversa índole de los entes matemáticos nos permite n contar con un amplio juego de modelos que consiste n en ecuaciones, en gráficas, en ecuaciones diferenciales, en sistemas de ecuaciones, en gráficas de osciloscopios, en gráficas de dispositivos electrónicos, en gráficas de sensores, etcétera, etcétera. Que no son las mismas gráficas. Desde el punto de vista, la gráfica de los sensores, la gráfica de los osciloscopios, no son las gráficas cartesianas, otro tipo de gráficas. Y la tercera fase, ya estamos en la diapositiva número 42, es la construcción de los modelos. A partir de la experimentación y de la predicción, se construye el modelo numérico. A partir de la predicción, se construye el modelo algebraico. Y a partir del punteo, se construye el m o d e l o Mientras que la cuarta fase es la articulación de estos modelos con el fenómeno. Nos interesa articularlos, nos interesa que cuando estemos hablando de elasticidad, estemos hablando del coeficiente A de X, o estemos hablando de la razón de cambio de la tabla, o estemos hablando de la inclinación de la recta. Cuando estemos hablando de la posición de, de la regla, estemos hablando de X0, estemos hablando de B, o estemos hablando de la altura de la recta. Eso nos da lugar a una red de, de prácticas con. Herramientas y con fenómeno. s está expresado en la diapositiva número 44. Bien, y después de que el estudiante o que el actor participa en diseños de aprendizaje de este tipo, que ha logrado establecer articular los modelos con el fenómeno, inmediatamente podemos pasar a otro tipo de situación y presentarle una situación donde nos <coughs> pueda modelar. Por ejemplo, el llenado de un resistente. Y resulta que el estudiante no está... Este, no es, recurre a la red que ha construido previamente. ¿Por qué no recurre a esa red? Pues porque la ha construido para la elasticidad de resorte. Esa red que ha construido corresponde a la elasticidad de los resortes. Está situada en la elasticidad de resorte. Lo que tenemos que hacer es que él se. De c e n t r e de este fenómeno. Tiene que quitarle la e l a s t i c i d a d de los resortes para poner otro y que la red siga funcionando. Esta es la, la quinta fase. En la quinta fase podemos ver que necesitamos salirnos de la e l a s t i c i d a d de resortes, trabajar, por ejemplo, con llenado de líquidos, trabajar, por ejemplo, con peso y estatura de niños. Podemos trabajar con、eh, venta de autos,、eh, con, haciendo, tomando simulaciones que hacen las agencias. De autos. e s a es la quinta fase. Y después de presentar como una forma muy rápida de cómo vemos la modelación en el aula, un ejemplo, que no, no es todo horror, hay muchas cosas que podríamos resaltar de esto, pero una vista rápida, pasamos a las conclusiones.、Eh, las conclusiones, que quisiera yo decir,、eh, les, me voy a permitir leer. Um, un escrito de un artículo que estamos preparando dice lo siguiente: Partimos de entidades primarias y en nuestro actuar vamos construyendo nuevas, relacionándolas, articulándolas con otras entidades, con otras actividades, intenciones e intereses. Estas nuevas entidades dan lugar a nuevas realidades en el sentido que nos hacen proceder de otra forma en la sociedad. En ese sentido, nos hace ser diferentes a lo que éramos, nos hace refundarnos como entes sociales. Esta función desde la didáctica es fundamental. Nos interesa intervenir para refundar las comunidades de profesionistas, renovando sus integrantes, sus prácticas, sus intereses, sus horizontes. En ese sentido, estamos hablando de construir gente. Ahora podemos decir que lo que hace que una persona sea ahora Isabel Rodríguez. Lo que hace que o sea Isabel Rodríguez es que sus prácticas, que él, ella recurrentemente ejerce, están constituidas. Desde esta visión, tendremos, estaremos tendiendo puentes entre las escuelas y sus entornos、si、y proponemos prácticas escolares que den c o n t i n u i d a d de estas a las prácticas que estará ejerciendo como miembros de una comunidad. Estaremos construyendo Isabel d e Rodríguez si podemos establecer comunidades, perdón, si podemos establecer prácticas en la escuela que den continuidad a lo que Isabel d e Rodríguez será como p r o f e s i o n e s c a Y para ello me voy a referir a un estudio de ello. Me voy a referir a lo que está haciendo la maestra Adriana Galicia como t e s t o doctoral. Y que es muy importante porque nos da una mirada de lo, hace, de lo que se hace en diferentes comunidades. Ella, por ejemplo, ha trabajado las diluciones seriadas con una, una práctica. Y nosotros podemos, alguien puede estar v i i e n d o a un estudiante que está haciendo diluciones seriadas. A un p r o f e s i o n i s t a que está haciendo d i l u c i o n e s seriadas, a un técnico que está haciendo d i l u c i o n e s seriadas y a una investigación que está haciendo d i l u c i o n e s seriadas. Si nosotros simplemente lo vemos desde, la, desde ser ajenos a estas comunidades, vamos a decir que están haciendo lo mismo. Si nosotros nos insertamos en lo que e s t á haciendo, vemos que no están haciendo lo mismo. Que este,、eh, que este hacer que están haciendo, e、eh, d que este hacer de i l u c i o n e s seriadas, Tiene necesariamente ciertas formas de cómo se hace y que eso le da identidad a lo que se hace. Bueno,、eh, muchas gracias. Espero abundar mucho en, este, en, en las preguntas. Y una disculpa porque la, porque la diapositiva 50, 51 y 52 no se ve.、Y、al final a, a, pongo un. Unas tesis muy resumidas y sobre una diapositiva final que son las intenciones de la conferencia.、Y、esta、eh, presentación está disponible. Si alguien la desea en PowerPoint con animación, usted puede solicitarla bien a Gaby o bien a un servidor. Espero sus comentarios. Muchas gracias. Muy bien, Jaime. Pues bien, muchas gracias. gracias. Vamos a dar ahora、eh, paso a las intervenciones de los participantes. Pueden pedir la palabra por el chat, yo les doy la palabra y acuérdense de abrir su micrófono cuando, cuando vayan a hablar.、Uh, efectivamente, la presentación grabada va a estar, está disponible en el blog del seminario. Subiré también la presentación en PDF y la presentación con animación que es muy pesada. Si quieren, me la pueden ir、eh, pidiendo. Entonces.